Cuentos de hadas españoles. Las tres muñecas. Había una vez un rey en la India, el rey Ragavendra, a quien le encantaba resolver acertijos. Un día, recibió un regalo de su mejor amigo, el rey Vilasra. Hola, Alteza. Le traigo un regalo de mi rey y su Alteza Real, el rey Vilas Rao. ¡Ajá! Ah, debe ser otro rompecabezas. Tu rey y yo resolvimos muchos juntos cuando estábamos en Gurukul. Siéntete como en casa en el palacio mientras escribo una respuesta para Vilas. Bien, gracias, Alteza. A ver si puedes encontrar una diferencia entre las tres muñecas. Gracias Vilas, te aseguro que pronto te enviaré la respuesta El rey dejó las tres muñecas sobre una mesa y las examinó Pasó horas midiendo cada detalle de las muñecas Pero no pudo encontrar ninguna diferencia entre ellas El rey se preguntó qué se estaba perdiendo Y finalmente, después de pensarlo mucho, convocó al hombre más sabio de la corte A ver si puedes encontrar alguna diferencia entre las tres muñecas Lo haré lo mejor que pueda, Alteza El hombre sabio examinó las tres muñecas con todo lujo de detalles Pero tampoco pudo encontrar ninguna diferencia Lo siento mucho, Alteza, pero en mi opinión las tres muñecas son exactamente iguales ¿Cómo es eso posible? Tal vez su amigo le ha gastado una broma. Mi amigo nunca bromea cuando se trata de acertijos. El bufón de la corte habría hecho mejor tu trabajo. En ese momento, el bufón de la corte que pasaba por allí escuchó aquello y entró en la habitación. Pasaba por aquí y he escuchado mi nombre. ¿Qué le gustaría al señor? ¿Una broma, un baile, un juego? ¡Ajá! Si el sabio no ha podido hacerlo, tal vez el bufón lo haga. ¿Puedes encontrar alguna diferencia entre las tres muñecas? Parecen iguales. Pesan lo mismo. Sonríen igual. Incluso suenan igual. Su sonido es silencioso, por eso suenan igual No existe ninguna diferencia en absoluto, Alteza ¿Puede ser este acertijo una broma? Mi amigo nunca bromea cuando se trata de acertijos, vete El rey estaba tan desesperado Que permitió que cualquiera que quisiera intentara resolver el rompecabezas Pero nadie tuvo éxito Un día, una vieja cuentacuentos fue llevada a su presencia. He escuchado que un acertijo le perturba, Alteza. Oh, ¿Los cuentacuentos ahora resuelven acertijos? Quizás esta historia sea sobre un rompecabezas. O tal vez haya una historia en este rompecabezas. <risas> oh, inténtalo si quieres historia requiere un narrador y un oyente, Alteza. Eh, ¿Me estás pidiendo que me quede? Sí, Alteza. Y todo lo que necesito son tres mechones de cabello. ¿Tres mechones de cabello? ¿Por qué? Bueno, las cosas que son iguales por fuera podrían ser muy diferentes por dentro. Ahora, ¿podría arrancarse tres mechones del cabello y dármelos a la vez? ¿Me estás dando una orden? Tal vez, pero no pido nada que no sea razonable. No, aquí tienes. Su Alteza. Cógelos. ¿La diferencia? ¿Qué significa esto? Bueno, la primera muñeca es del hombre sabio. Él escucha, asimila cada palabra y la guarda en lo más profundo de su corazón. La segunda muñeca pertenece al tonto. Lo que escucha le entra por un oído y le sale por el otro. La tercera muñeca, bueno, es de la cuenta cuentos. Lo que oye... Ella lo transmite a los demás ¿Y uh, entonces qué tipo de persona crees que es la mejor? Depende de la situación, Alteza A veces hay cosas que deben mantenerse en secreto A veces hay cosas como los chismes que no merecen ninguna atención Y hay otras cosas como historias, conocimientos o lecciones Que deben compartirse con todos para que todos puedan beneficiarse de ellas No son las muñecas en sí mismas las que son buenas o malas. Depende de qué muñecas se use en cada situación. ¡Oh, muchas gracias! Esta es tu recompensa, mi señora. Entonces el rey envió la respuesta del rompecabezas a su amigo, agradeciéndole la maravillosa lección que le había enseñado. Es importante saber decidir qué hacer con un dato ya sea para mantenerlo en secreto, para ignorarlo o para compartirlo. Pensar en esas tres muñecas le ayudaba a decidir.